Bueno, Edu, una victoria 4-0, uh, un partido uh, sin mucha historia, ¿no? Bueno, la historia, digamos, creo que he a escribir después del primer, primer gol, hasta que hemos el primer gol, pero el partido estaba suelto. La verdad es que el partido estaba suelto hasta el 1-0. Luego ya con 1-0 y al entrar a la segunda parte, que no se ha entrado muy bien y hemos conseguido rápido el gol, pues se ha puesto más de... De cara para nosotros, pero Hasta el 1-0 el partido ha estado suelto Que no debería de haber estado así La segunda parte No sé si más fácil de lo revisto Pero durante un planning que es muy complicado ¿eh? Lo tienen complicado porque lo han tenido Lo han pues luego les han expulsado un jugador Muy pronto Y con una faltita Y un poquito Pero bueno, el equipo ha jugado bien por abajo Y ha tocado, y ha llegado con las últimas semanas el equipo ha gustado conseguir tener el balón y a llegar por un lado o por otro sí. creo que el equipo está jugando bien uh -huh. uh, después de este 4-0 como uh, el equipo dos victorias consecutivas uh, van va para arriba ¿no? de tres partidos, dos victorias y un empate bueno, ha habido algunos resultados en casa que no me han gustado y que hacían pensar que a lo mejor podíamos ir a la un freno pero bueno, la verdad es que no hemos visto que en los tres últimos partidos el equipo otra vez otro para arriba y a mí lo que más me gusta es que por lo menos el equipo está llegando bien con el balón a la portería contraria, tiene la idea clara y, y luego otra, otra cosa es que podamos bueno, tener siempre el, el acierto en todas pero yo creo que el equipo está jugando bien está llegando, como hicimos cuatro goles en, en Hicimos dos goles todo de afuera Y hoy hemos hecho cuatro, o sea en tres partidos Yo creo que lo único Pues que sí, de vez en cuando Eso nos hace, y ir tan al ataque Nos hace que también tengamos alguna laguna atrás ah, hablábamos hace 15 días uh, de que la plantilla era corta te contábamos a ver si se si algún un fichaje tú, dirías, tú decías que no que ibas a tirarles juveniles se está dando oportunidades uh, como tú bien decías a los fichadores sí. juveniles ¿no? estamos dando oportunidad a todo el que se porta bien y, y a todo el que está con, con, con el club a muerte y, y... Seguiremos dándola, no solo a los que ya han debutado, sino a todos los que de verdad entonces, se lo merecen y, y entrenen fuerte y jueguen fuerte, van a estar conmigo en algún momento seguro. Pues en verdad, muchas gracias y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.